Cobre chileno en la NASA, q la Olímpica medalla y hasta en las cuerdas del bajo de tu barato. Oro, plata, cobre y molibdeno. Mandamos al mundo desde nuestro suelo. m i n e r í a c h i l e a e s m e t a l c h i l e n o e n el m u n d o s í g u e n o s e n f a c e b o o k m e t a l c h i l e n o e n el m u n d o y c o n o c e m á s c o n s e j o m i n e r o y s o c i e d a d n a c i o n a l d e m i n e r í a